Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función, pasen y vean. Hola Silvio, ¿cómo estás en esta tarde, noche, mañana, mediodía en que estamos comenzando el programa de radio? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Tenés ganas de hacer el programa? ¿No tenés ganas? ¿Lo dejamos para otro momento? ¿Cómo, cómo viene ahí tu, tu vibra tu...? ¿Mm? ¿Qué tal? Braulio Domínguez en Operación Técnica y Difusión y aquí saturado en esta cuarentena extra large con tareas domésticas qué hacen eh, generalmente las mujeres y yo las observo. También nos repite AM690 una radio como a vos te gusta los sábados a las 12 del mediodía. Un saludo a su operador técnico Sebastián Gómez Antelo que se comprometió a pasarnos un audio de un club del Club 25 de Mayo de Mataderos. Re gracias Sebastián. Bien, entonces te cuento que estamos saliendo en Radio La Retaguardia, Silvio, porque si también salimos en la EM, es que por empezar tendríamos que salir en otro radio, laretaguardia.com.ar, que está produciendo todas sus mañanas. Hasta que vuelvan los abrazos. Con tu participación también ahí, Silvio, ¿no? Así es, con un sueldo que haría la envidia de Aliberti y de Víctor Hugo. A ver, eh, perdón, Un poco más de sal puede ser para mi milanesa. A ver, eh, Eloisa, a dormir. Ah, a tu habitación. Y también nos transmite FM Aijuna, 94.7 MHz en Bernal, allí en el sur, en la provincia de Buenos Aires, una provincia que hoy en La Matanza se vanaglorió de la presencia de gendarmería a través de la persona de su gobernador, Espinosa. Fede Tarras, entonces, Espinosa no es el gobernador, sino que es el intendente de La Matanza, eh, y... No lo dijo hoy tampoco, sino que lo dijo ayer. Este es un programa que también se van a gloria de sus errores. Igual lo de ayer u hoy es relativo, depende de qué radio nos escuches y qué día. Pero te contamos eh, que en este momento el avión de aeronías argentinas que fue a China a buscar 13 toneladas de materiales para equipar nuestro sistema de salud ya está en atalaya sí y los pilotos están desayunando unas media lunas. Quedó el avión estacionado ahí al costadito de la ruta 2 Mientras un chico le está limpiando el parabrisas Vamos, pilotos, les deseamos que sean las mejores mediarunas que estén comiendo Y hablando de líneas de bandera, hay que poner en el altar de las líneas de colectivos a la 126 que está repatriando desde la tablada a argentinos. Los está repatriando nuevamente hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fuerza, choferes, besos desde aquí, desde Google. Sí, y ahora con esto de que solo pasajeros sentados, vos tenés la información si sí, yo voy con mi silla porque por ahí está lleno el colectivo voy con mi sillita, digo ah, oh, acá estoy sentado, el cartel dice sentado, yo estoy sentado Vale eso, Silvio, desaznanos un poco en el tema, que hay muchos oyentes con esta pregunta Eso le expliqué a un gendarme en La Matanza cuando estaba en, en el colectivo y rompió mi reposera en muchos pedazos diciendo que no no formaba parte del protocolo de actuación de viaje Bien, son un montón las opciones que tenemos y tenés y tenemos y tendrías y tendremos esta cuarentena para entretenernos, Silvio. Hay que difundir también porque las buenas noticias también hay que darlas, ¿sí? Por ejemplo, te cuento que el consorcio de propietarios del edificio de norio y Redón 81 en Caballito decidió liberar el acceso a sus actas de asambleas ordinarias para que los ciudadanos puedan entretenerse durante el aislamiento social. El material estará disponible por 48 horas en la página web del consorcio. La singular iniciativa, Silvio, surgió en el grupo de WhatsApp de los vecinos y fue aceptada por votación virtual. El administrador señaló que esto incrementaría las expensas del mes por el trabajo extra que implica. Los pasajes más interesantes son... Bueno, acá el diario Clarín cita una parte, ¿no? Dice el acta del día 7 del 9 de 2015. Se procede a conformar la asamblea ordinaria, temario arreglo del caño del quinto B... La inquilina que ocupa el departamento actualmente señala que se haya un desperfecto en el caño de desagüe de su lavatorio. Se procede a la votación y por mayoría simple se decide arreglar. Bueno, interesante, ¿no? Para ir viendo el día a día. Porque también hay historias en el día a día. No es que las grandes historias solo están en Hollywood, ¿no? Siguiente tema de la asamblea del edificio. Fumigaciones. Se establece que se procederá a fumigar a toda persona que se mude a este edificio. Por consenso de todos los vecinos. Los componentes con que se procederá a esterilizar tanto los departamentos como sus nuevos ocupantes... Er ah, bueno. No dice. Justo esta parte no está en el libre acceso... Claro, porque no. No se subió toda la información a internet. Sirvió sí, porque hay cosas que son privadas. Siguiente tema. Expensas extraordinarias. Se evalúa de qué manera cagar a los inquilinos modificando el estatus de expensas ordinarias y extraordinarias. El administrador presenta un PowerPoint en el que explica cómo se podrá proceder a la estafa sin incurrir en delitos. Y no es el único, ¿eh? también por ejemplo la remisería de Bonifacio y Carabobo Asimismo pone a disposición del público las llamadas de sus clientes Una selección de ellas de los últimos 5 años Así que también ahí hay para entretenerse Hay mucha solidaridad que aparece en estas épocas Eso es algo que me gusta Silvio Y nos despedimos, hasta el próximo viernes okul <muchas> Catarúdia Bueno Silvio, ya no se te oye nada, veo que entraste en el aislamiento auditivo que establecen los detalles del nuevo decreto firmado, tampoco pueden salir las palabras ya. Bueno, te mando un abrazo y espero que pases bien, mientras le recuerdo a la audiencia que ya pueden acceder a la versión premium de nuestro programa. Silvio, te suscribís al débito automático y tenés sin límite todos los programas anteriores. Y, y también incluso fragmentos de chat entre la producción del programa, es decir, accedes a partes inéditas, a partes que no, no salí, que nadie escuchó, muy exclusivo es esto, ¿eh? así que atenti, solo por débito automático, no, no no pierda la oportunidad que esta semana es la promoción nada más, ¿eh? nos escucha uno de los locutores, es, es... Tienen mocos técnicos en este programa Mis hijos están con el padre Les quería contar un poco de, de un arbolito Que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú Y en el área de influencia quechua eh, se llama chal chal Y el nombre científico es Alophilus edulis Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, -chal, eh, son los frutos. ¿sí? Los frutos son dulces, son rojos, eh, atraen mucho a las aves. El sorzal chalchalero se llama así justamente por por consumir sus frutos. Eh, y de este sorzal después, bueno, tomaron el nombre los, los, los cantantes, los, la banda. Eh, y bueno eh, crecen las selvas tanto del, del noroeste como del nordeste y a través de, de los ríos va bajando y llega hasta hasta buenos aires y ¿sí? en buenos aires vamos a encontrarlo principalmente en las selvas marginales de, de, de los ríos paraná y de la plata y en el delta en las selvas de, de las islas. Y eh, en algunos lugares muy puntuales de las barrancas Podemos llegar a encontrarlo también creciendo eh, Asociado al bosque de talas Que es un bosque en realidad más seco Pero al que en algunos lugares se adapta puntualmente En en Otamendi y en Zárate En algunos talares lo podemos llegar a encontrar Más allá de de todo de, de, de, de su, su rol ecológico por sustentar a las aves y demás es un arbolito lindo de tener en cuenta para para la vereda y para los espacios verdes tiene una corteza rojiza muy muy bonita además además de esto eh, y de ser comestible pa, tanto para las personas como para las aves eh, las hojas son tienen propiedades medicinales eh, es muy común que se las agreguen al mate o al o al tereré, eh, como digestivo, o mismo en infusión o de cocción como digestivas, tiene un gusto bastante suave y rico. Eh, y bueno, los frutos además eh, se utilizan también, se pueden fermentar para, para hacer bebidas alcohólicas. Así que bueno, es un arbolito muy bonito y además con múltiples usos, así que me parece recomendable tenerlo en cuenta. Como la mayoría de los árboles nativos es muy difícil conseguirlo en un vivero convencional, pero buscando un poco entre, entre la gente que se dedica a las especies locales, eh, podemos llegar a encontrarlo. Federico Bondone, veterinario y naturalista. que mi me es mejor que la enfermedad amargura señores que a veces se da la cura resulta más mala que la enfermedad Sapukai, las pocas más rebeldes, su encuentro. En calles miles, capitanes de arena, sin piernas, la muerte anuncia el renacimiento. Sapukai, los brazos de más abrazos y el viento, en caras miles, romper cadenas, en fiesta, el cuerpo resucita en aliento. Sapukai, los dolores sin el otro, En lamentos miles, la lágrima serena, retinas secas, llenan la lucha de puro tormento. Sapukai, allá, allí. Sapukai, para revivir el mundo lobo y nunca morir. Sapukai, eternidad, de uno constante, de lugar distante, de luto instante, para volver a seguir. Muchas gracias, acabamos de escuchar la poesía Zapucay de y por Vane Dourado. Anteriormente habíamos escuchado el tema musical La Cura de Frankie Ruiz y a continuación de Susana Tenon, canto nupcial, interpretada por Sol Wenceslada. Me he casado, me he casado conmigo, me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba. Y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, Yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme. Porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez dejé, dejé de llamarme, y dejé de llamarme, y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares, debe de ser Añares. Y me llamé y atendí yo, y yo no podía creerlo porque, aunque parezca mentira, no había cicatrizado. Solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije y añadí. Hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos. Con paz, yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro me casé y me casé, y estoy junto, y ni la muerte puede separarme. Susana Tenon Muchas gracias Sol y Susana. Y Miguel Duque, a quien estuvimos escuchando los últimos programas, esta vez también participa, también pasamos su audio, en este caso leyendo poesías de Beatriz Puertas, quien en cuanto termine la cuarentena agarra el maletín y viene a la reta guardia a hacer su programa de literatura. Hoy es el... Creo que 25 30 poemas que me he regalado y, y he compartido con ustedes ¿no? este y, y me surgía una, una, una reflexión que quiero compartir no saben la cantidad de, de, de, de compañeros que, que, que con este detonante de, de, de, de compartir una poesía han compartido conmigo poemas escritos eh, eh, eh, experiencias con, con nietos canciones eh, bailes y, y he conocido a muchos de ellos de otra manera que no los conocía hasta ahora y eso que habíamos compartido mucho tiempo ¿no? este eso me hace reflexionar a mí sobre cuánto cuánto cuánto de apurado que andamos que no no no, no somos capaces de compartir las cosas importantes ¿no? las cosas que, que que enaltecen el alma y, este, y nos nutren todos los días, ¿no? Este, bueno, pero bienvenido sea que sea así. Este, es el caso también de una de una compañera que yo la conocí militando eh, del barrio de San Telmo, eh, Beatriz Puerta, que me, me, me sorprende este enviándome un, un libro de un libro de poemas. Tiene 11 libros escritos de poema. Hemos, hemos militado, la conozco del barrio, este y, y nunca nunca cruzamos una palabra en este sentido. Eh Yo les quiero dos poemas de ella que me parecen bellísimos, ¿no? Y, bueno, juzguen ustedes y, y los comparto con ustedes. Mis manos. Yo siempre amé mis manos pequeñas, atrevidas con vuelo, generosas. ves el primer callo que me salió en la yema tras duros ejercicios en las cuerdas. Escalas que bajaban y subían hasta el techo con sonido y sabor de caramelo. Escalera de gozo y de dolor cuando no había que mirar los dedos, sino la partitura. Y así, como una ciega, cada ardor, cada nota, cada sonido, me latía en el lugar donde se rompe el pecho y el agujero se traga todo el aire. Las amé al tocar un cuerpo ajeno cuando el otro reí o sorozaba y sus manos retenían las mías en un vuelo. Cuando palpé mi panza en crecimiento, corté el cordón umbilical y acaricié la pelusa de un bebé que era mío y era absolutamente mío el universo y desplegué malvones en macetas jazmines, santarritas pensamientos, helechos y hice paillas, flanes, lave ropa le di cocorrones suaves a los gatos agasajé a los perros manejé un lápiz y escribí todo esto ¿qué importancia tendrán mis manos? preguntarán los que siempre preguntan Amo mis manos, justamente por eso, porque allí están haciéndome la vida. Son montañas, son mares, son estrellas, y sí, que existan no tendrá importancia, pero sin ellas, pero sin ellas no tendría consuelo. La muerte inevitable. Todos los días muere un carpintero. Sus deudos guardan durante años la gubia y el formón, la escuadra y el serrucho, el encastre y la lima. Después, después el tiempo pasa y arrincona las herramientas contra la húmeda presencia del olvido. No se pueden guardar objetos que recuerden la muerte, porque la vida sigue y llegan otras vidas. Todos los días muere un campesino. Sus hijos o sus nietos guardan en un calpón el viejo arado las botas altas de recorrer, los surcos, el rastrillo y la segadora En cada profesión y en cada oficio muere alguien cada día. Yo me pregunto, ¿qué se puede guardar cuando un poeta se va? ¿Habrá que encerrar en algún mueble las palabras que usó? ser importante ordenar las palabras en su mismo orden? ¿Tiene garantizada la inmortalidad? O el espequismo de la trascendencia nos impide saber que el final es final y en el costado frágil solo nos pesa la supervivencia. Hermosos textos de Beatriz Puertas, poeta de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos el testimonio de Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur a propósito de de la situación extractivista de petróleo y su relación con la pandemia del coronavirus. La caída del precio internacional del crudo que se registró en marzo en un contexto donde por un lado el coronavirus frena la actividad económica mundial, por otro lado los grandes productores de hidrocarburos del mundo se ponen de acuerdo para restringir la extracción de hidrocarburos y esto hace que al no restringir los precios, hay una sobreproducción que a su vez se junta con una subdemanda, eh, genera que el precio del barril, que es un indicador importante para la actividad, caiga de alrededor de 60 dólares a unos 25 o estuvo cerca de los 20 dólares, hoy ronda los 30 dólares. Entonces de enero a marzo el barril de petróleo, que el precio del barril de petróleo cae a la mitad. Esta situación hizo que después de un 2019 complicado de la mirada corporativa, de la mirada empresarial para la explotación de hidrocarburos en el país, particularmente en Vaca Muerta, prácticamente frenara la extracción, perforación y fractura de pozos de hidrocarburos, dejando una solución muy crítica a las provincias petroleras, ya que buena parte de su presupuesto eh, depende de las regalías, entonces hoy los gobiernos provinciales como han operado habitualmente son los principales voceros de las empresas pidiendo beneficios, distintas posibilidades de beneficios para corporaciones para sostener la explotación y de esa manera poder sostener su economía y sus presupuestos eh, provinciales, de los cuales depende buena parte del empleo de esas provincias. Fundamentalmente estoy pensando en Neuquén, pero también Río Negro y Mendoza, vinculado a la explotación del megaproyecto vaca Muerta, están sufriendo un golpe importante que además del de economía general implica la caída brutal de la extracción petrolera y gasífera en estos meses. La reputa madre, no hay rincón en la casa que tenga un lugar donde va a ser Feng Shui, no, hay, no queda rincón, ¿no? Y voy a... a, ver, a ver. Camón Zabá ¿Cómo están tanto tiempo mis ángeles divinos? Acá, una vez más la doctora Feng Shui Con el agrado de estar en, en esta radio Con gente tan agradable, ¿no? Que nos llena el espíritu, alma, corazón y mente eh, eh, Tenemos espacios No me están dejando, no me estarían dejando obtener más de un lugar de en, en casa. Estoy... Me, me estoy moviendo, pero no me lleva bien la wifi. Y no tengo a nadie acá que respete un poco. Estamos en una pandemia, no me dejan lugar, no Que te... no, no, no, hay, no, no me, no me pude conseguir el barbijo sin ti que es el que necesitamos todos como sociedad pero voy a estar pasando unas páginas listo, acá estoy, acá estoy acá está, agarra, agarra, agarra, agarra el horizonte el hemisferio norte, el hemisferio sur nos esto es eh, así como vos tenés que estar tranca ponerte un punto donde Enfocar tu palabra en francés cada día. va por, por ejemplo, el vasito de vodka, la medida de vodka con té de ruda. Todas las mañanas en ayuna no te olvides. Encontrá tu lugar en la casa. Tu lugar fenguístico, pero no lo divulgues. Bueno, gracias, hasta siempre. No quiero que me pongas la lámpara alógena, no quiero una lámpara alógena, no, no, patame pero por qué me hacen eso? del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos en la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires, celebra la represión, vení a mirarla en vivo, sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov barra represódromo. Cada vez es más la gente que sufre SAC, síndrome de abstinencia de consumo. Es muy común gente que podía desenvolverse con soltura, comprar un par de veces al día, usar la tarjeta de crédito, pero hoy es muy fácil que se descompense, porque sabemos, hoy lo más importante para tener una salud en cuerpo y mente, es poder tener un proyecto, Algo en lo cual verse reflejado y poner la energía. Y qué mejor proyecto que consumir para sentirse feliz en nuestra sociedad. Y hoy todos estos encierros que estamos padeciendo hace que mucha gente sufra de brotes psicóticos por abstinencia de consumo. Hola, soy el Dr. Ahorro. ¿Cómo tratar estos brotes en Argentina? El paciente que sufre de esta abstinencia se le recomienda jugar al juego de la vida o al monopoly respirar hondo y pensar en grandes vidrieras, tal vez buscar algún efecto de sonido de centro comercial, de sus escaleras mecánicas y escucharlo un rato, en casa. Ahora, si es grave, hay una guardia en los más importantes shoppings que si uno se acerca con los estudios médicos que documenten que realmente está en estado de abstinencia de consumo, le permitan ingresar a comprar. Podés descargarte online el formulario. momento de ayudar sabemos la difícil situación que está viviendo mucha gente, necesitamos de todos acércate al club y colabora con lo que puedas, nosotros lo vamos a hacer llegar a quien más lo necesite alimentos no perecederos artículos de limpieza, artículos de aseo, leche y pañales ¿en dónde? te esperamos lunes a viernes de 10 a 17 horas en el club Sol de Mayo Oliden 1935 Mataderos Imagina un mundo con seguridad alimentaria. Eso es lo que hacemos en Singgente. Singgente, una empresa familiar. lot of carcasses in Trabajamos para lograr un mundo sustentable en un difícil contexto. Singgente te traemos buenas noticias ofrecemos toda una gama de herbicidas en el marco de las buenas prácticas agrícolas que respetan el medio ambiente sí, siguiente sí. really? really? sin gente una empresa familiar Bueno, nos llegó una información que dice tapabocas caseros, comunícate con la trabajadora o el trabajador de la economía social más cercano y conseguí el tuyo. Y eso estamos haciendo, nos estamos comunicando con Marcela de Villa Pueyrredón. ¿Cómo estás Marcela? ¿Cómo surgió esto de hacer tapabocas caseros? Hola Braulio, gracias por contactar. Bueno, eh, yo tengo un emprendimiento desde hace más o menos dos años y medio, casi tres, y eh, es todo de ecotextil, hago manteles, almohadones, delantales, que esos son los más famosos con frases, y bueno, en este tiempo nos encontramos, venimos desde el verano sin ferias, de emprendedores que hacemos en las plazas, del colectivo Feria de las Plazas, y nos estábamos preparando con todo para empezar, así que cuando cayó todo esto de la pandemia, eh, nos quedamos obviamente adentro, que es donde siempre trabajo, en casa, y los más allegados, bueno, dicen, Marce, prepara los barbijos, que... Y a mí me parecía como al principio muy así tirado de los pelos me parecía como que tenía que ser algo más de uso profesional que fueron es la primera información que, que recibimos entonces digo no no puedo hacerlo de, con los materiales que yo tengo en casa así que bueno eh, cuando fueron pasando los días eh, Digo, bueno, voy a hacer, voy a hacer barbijos, eh, la línea que yo tengo es súper colorida, y con los insumos que tengo en casa, empecé a hacer, y bueno, en general, para todos los vecinos, todos los que conocen la línea, que siguen las páginas, así surgió, y bueno, acá me encuentro sin parar. Qué bueno, Marcela, tu proyecto es el que se llama RUCA, Sí, se llama Ruca hecho en casa, y bueno, eh, Ruca en honor a, bueno, que es casa en Mapuche, porque el emprendimiento nació alrededor de la fecha de, cuando fue lo de Santiago Maldonado, y bueno, por eso el nombre. Bien, y con esto que nos decías eh, de la gente de la feria, de haber un montón de personas afectadas económicamente en este sentido, ¿no? De la gente que estaba en las distintas ferias de la ciudad. ¿Qué otras alternativas fueron buscando o encontrando? Si tenés alguna para contarnos y resaltar. Bueno, de la Casa de todos también, que es nuestra Casa de Economía Social, que es en Villaluro, Araujo 515. Eh, estamos en permanente contacto con la organización, tratando de buscar alternativas que vayan por redes, como Instagram, eh, donde algunos de los talleristas que dan cursos, te doy un ejemplo, de percusión, de bordado, eh, no sé, gastronómicos, turísticos, eh, Siempre sacan algún vivo durante la tarde, durante la semana, como para tener ese contacto permanente. Eh, más que nada, sí se puede vender, nosotros tenemos alimento argentino también en la casa con la distribución que se pide por la página, pero más que nada para mantener ese contacto permanente y estar unidos, porque la verdad que es eh, bravísimo encontrarse sin poder trabajar, por más que... Sabemos que, bueno, lo mejor que nos puede pasar y es estar en casa. Es la forma de cuidarnos en este momento, ¿no? También hicimos sorteos por Instagram, eh, donde cada trabajador de Feria de las Plazas eh, ponió un producto y, bueno, un valor simbólico de la rifa como para entregar al fin de la cuarentena o colectivos como cuando ya nos dirán cómo se va desarrollando todo más adelante. Bueno, genial Marcela, muchísimas gracias. Esperamos poder encontrarnos en persona también en algún momento en el estudio, en algún momento no tan lejano, ojalá, eh, cuando volvamos ahí nosotros también. Y si alguien quiere uno de los famosos barbijos coloridos de ruca ¿cómo tiene que hacer para conseguirlo? Bueno, gracias, Braulio, un gusto. Y bueno, pueden buscar en Instagram ruca.hechoencasa y en Facebook todo junto. Así que el celular, que es donde tomo los pedidos por WhatsApp, es 15 3425 2002. Abrazo. Genial, muchísimas gracias por tu tiempo y todas tus explicaciones. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto para lo que sea necesario difundir. Dale, Braulio, lo que necesiten. Cuando ya vuelvan o algo les hago llegar un, un presente a se Conocen Ruca también. Eh, bueno, listo, estamos en contacto. ¿Estás escuchando este programa en esta radio en er, este er, er, er, er, er, er, er, En este diálogo, en este diálogo, en este diálogo, en este diálogo, en, en, en, en esta radio, este programa, diálogo, diálogo, en este sí. diálogo. No, no. ah, nos comunicamos con Saúl de la Comisión de Salud y Educación de Vecinos en el Hospital Álvarez. Buenas buenas tardes. Eh, por lo que sabemos, los de la Comisión de Salud y Educación de Vecinos en el Álvarez, a partir de las comunicaciones con personal médico y del área programática, eh, que el, el hospital... este eh, ...han extremado las medidas de seguridad, obviamente... ...que se separan en la guardia a los pacientes este febriles de los no febriles... ...los que presentan cuadro febril son atendidos en sector este aparte... Eh, ...al personal profesional y, y de enfermería y de, de, de, de maestranza del hospital se le ha provisto de los adecuados elementos de seguridad eh, y a todo el personal que trabaja en el hospital se lo ha vacunado contra la gripe. Eh, en líneas de máxima, eso es todo lo que podemos saber. A todo el, el mundo que ingresa, sea personal de que trabaja en el hospital, así como pacientes que vienen a atenderse, se les hace control de, de temperatura ...mediante eh, termómetro digital láser. Eh, ¿Qué otra cosita? Bueno, eh, el, el, el hospital, por comentarios que, que tenemos... ...está funcionando bien, ordenadamente... ...y luce como que está preparado para la contingencia... Eh, ...que es presente y lo que se viene. Eso es todo por ahora... Un, un, un saludo, una, una cosita más, a ver un segundo. Que, que el personal de seguridad se queja de que no tiene los insumos pero pertenecen a tercerizada. Ah, sí, aquí me agregan que el personal de seguridad que, que es dependiente de una tercerizada se queja de que no ha sido adecuadamente provisto de los elementos de seguridad. Esto escapa a, a la responsabilidad del hospital pero bueno, como trabajan ahí adentro alguien tendrá que regular para que todo el personal que presta tarea dentro del hospital esté convenientemente protegido porque por por el cuidado del propio personal así como que este que no sea un portador de este que es sano o, o asintomático y que pueda contagiar a alguna persona que se acerque a controlar eso es todo por ahora chau Bueno, nuevamente de la Comisión de Salud y Educación de Vecinos en el Hospital Álvarez les enviamos alguna información complementaria. Eh, se ha producido, se ha registrado una merma considerable de la cantidad de pacientes que concurren a atenderse, tanto por consultorios externos como por guardia. Eh, obviamente la gente está asustada y trata de evitar concurrir al hospital. Y mm, otra cosa también... Eh, que queremos este, señalar es que el, el, se, se nota eh, un cuidado especial en la limpieza eh, de, de todas las partes del hospital, está or, ordenado, muy ordenado, y se procede permanentemente a la desinfección eh, del cajero automático que funciona dentro del predio del hospital. Es un cajero automático creo que del Banco Ciudad. Bueno, eso es todo lo que le queríamos agregar. Chau, buen programa. Sí, ese cajero lo conozco ahí en el Hospital Álvarez. Es Chernobyl ese cajero, es Chernobyl ideal ese cajero para lavar dinero si alguien lo necesita, sin duda muchísimas gracias Saúl y Elena por la información de la Comisión de Salud y Educación de Vecinos en el Hospital Álvarez Tampoco Esto pasó acá hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Y vamos a, a charlar con Sergio Legeveri, él es el director del Centro de Formación Profesional 24 del barrio de Flores aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo este para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, muchísima gente, mucha más de la que puedan imaginar, que vos le decís CFP24 y o pasó por ahí, o hizo alguna actividad ahí, o hizo algún taller gratuito en ese lugar, y la verdad está buenísimo lo que ocurre en el CFP24, y entre otras cosas, como te vinimos contando la semana pasada, ahora están desde desde uno de sus talleres, están este, confeccionando... Eh, estas eh, máscaras que parecen de soldador y, y parece que están teniendo un recorrido que in, intuyo ha superado las expectativas bueno mira te cuento eh, ahora por ejemplo estamos en el centro de 24, varios directores de varios centros de formación el centro de formación 4 38 el 7 este, bueno eh, nos juntamos a partir de bueno pensar cómo podría la educación acompañar un poco esta crisis sanitaria que, que nos aquejaba. Nos parecía importante que los centros de formación tienen infraestructuras y saberes instalados que pueden poner a disposición en determinados contextos y nos parecía que este era uno en donde nuestros saberes de infraestructura podían contribuir en algo a, a, a ayudar en esta, en esta pandemia, ¿no? Así que, bueno, así fuimos charlando medio informalmente con los directores, luego hablamos con el coordinador de formación, el gerente operativo de formación profesional, quien también le pareció bárbaro la idea, y bueno, así constituimos dos nodos de producción, uno en el propio Centro de Formación 24, Can Flores, y otro en el Centro 1 de Barracas. Este, y actualmente tenemos una, aproximadamente 20 máquinas este, de impresión 3D que hace las, las vinchas, este y después bueno cortamos los efetatos, los agujereamos, eh, los armamos, y las distintas instituciones, sobre todo de sanidad, pero también com comedores con bueno, instituciones que hoy están trabajando en, en contribuir a paliar este esta cuarentena y uh -huh. nos van pidiendo y nosotros vamos como de a poco proveyendo los obviamente gratuitamente ¿no? claro claro ¿Tenés idea de qué producción han hecho hasta aquí cuánto le han cuando le han entregado ya digamos a, a los diferentes actores que le han pedido Mira, eh, hicimos más de 600 hasta ahora entregadas y ahora tenemos otras 600 más por entregar más o menos en, en estos días. Este, tenemos una producción diaria de 150, 160 máscaras. Este, este, la producción es lenta, no es este en serie porque son máscaras que las impresoras tiran una vincha por hora, imagínate, así que tenemos claro este una producción que va lenta pero va sostenida con gracias al esfuerzo de todos los centros de formación involucrados a, a los docentes a colaboradores no este claro. así que bueno nada se armó un, un par de centros de producción muy muy importantes este para contribuir que si en algo pueda contribuir este positivamente esto es a empezar a des desmercantilizar parte de nuestras vidas que están totalmente tomadas por la por la lógica mercantil no cada vez más. Me parece que esto pone en evidencia que, bueno, como trabajadores y como instituciones públicas, que no perseguimos fines de lucro, tenemos este saberes y, y cosas a disposición que no son mm, inmediatamente comercializables como todo lo que en este mundo se viene convirtiendo no en mercancía. Uh -huh. este Ojalá que, que empecemos a poder poner en valor otras cuestiones además del dinero no a partir de, de esta crisis. Claro. Y me parece que estos son gestos que también contribuyen a des mercanttilizar un poco la vida en la que estamos todos no digo porque a nosotros nos pasa que todos nos dicen nos empiezan a pedir este bueno cuánto sale quiero para esto quiero para el otro lo quiero pagar no digamos como que enseguida lo que tenemos a la mano es este sí. el reflejo dinerario el reflejo de mercantil y, y, y bueno nada hay cosas que que tienen que ser hoy necesariamente desmercantilizadas para ponerla como bien común, ¿no? Y una es la educación y otra es la sanidad. Quiero una, yo quiero una porque a mí el tapabocas no me sirve porque tengo el gesto de tocarme la cara todo el tiempo y necesito ah, algo que me lo impida. Eh, sí, claro. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y vení, venía al Centro de Formación 24 y teníamos una. ¿Y en todos los casos es así, digo, para la gente se tiene que acercar al, al CFP allí en...? mira en realidad no, porque si no va a venir todo el mundo individualmente. Eh, hacemos algunas excepciones, obviamente, pero estamos priorizando centros de salud, hospitales, Bien. CESAC, comedores, este, organizaciones de bien público que estén colaborando en la pandemia. Y les pedimos a las organizaciones o a esos grupos que se acerquen ahí o les damos un medio no, para que se conecten vía WhatsApp o con alguno de nosotros y ahí nosotros tenemos ahí una planilla que vamos agregando por orden, y bueno, vamos este haciendo, una vez que lo tenemos, lo ponemos en unas bolsitas, y bueno, le decimos a que lo vengan a retirar, o vemos cómo coordinar la entrega. Bien, y les decimos que de última, si no los encuentran ahí al, eh, al CFP24 vía WhatsApp, y eso, nos buscarán nosotros y los enlazamos Perfecto. para que puedan eh, comunicarse. compañera trans travesti accede por lo menos a un trabajo digno con un sueldo digno, esa vida y el entorno de esa compañera cambia absolutamente, ¿no? Quede cierto si hubiéramos podido acceder a las formaciones, eh, a, a la educación no de nuestras niñeces hasta poder acceder a un título que nos habilite una profesión para poder ejercerla y para poder crecer también desde allí son otras las expectativas son otros los parámetros cuando esas condiciones se dan pero insisto la buena parte de, de nuestro colectivo no no cuenta con esas herramientas hemos sido negadas históricamente esos pocos derechos básicos que quizás eh, también hubiéramos podido acceder no están no se, no, se, no se reconocen como parte digamos de, de, de nuestras vidas En ...nuestras historias de vida... Y, y, ...y esto... ...más se acrecienta cuando... ...tenemos que leernos nuevamente... ...escucharnos y ayudarnos... ...en este contexto... ...de, de encierro, de, de, de, de aislamiento... ...por por la pandemia, ¿no? Es muy duro poder... ...escuchar los relatos que se repiten... ...en cada una de las provincias... Eh, ...de las compañeras... ...trans, travestis... ...pidiendo por favor que les hagan llegar una vianda o un bolsón de comida, ¿no? Es, es muy es muy duro, digamos, escuchar esos relatos. A mí en esta parte de, de en esta etapa, digamos, del año me toca colaborar con una agencia sudaca del FBI y tengo la posibilidad, digamos, de, de dialogar con con con referentes que de alguna forma se se, se construyen referentes por esta necesidad primordial de, de, de comer y de poder vivir o de seguir viviendo en el lugar en el que estaban, ¿no? Uh -huh. y, y, y, este la verdad es que me no solamente este fecha, sino que me da mucha rabia entender que en cada una de las provincias eh, de este interior profundo que tiene la Argentina, eh, no, no está cambiando mucho, o el cambio en ese sentido es muy lento, la ayuda que promete estado dos estados provinciales locales y nacionales claro. llega de una manera muy lenta muchas de las compañeras dicen que solo han recibido un bolsón de alimentos algunas no hablan de kit de higiene este dispuesta a conseguir las cosas más básicas para movilizarse como barbijos y alcohol en fin este están bueno básicamente construyendo este, redes de solidaridad entre Es mismamente hablo del colectivo TLGBQNB en general que tienen un poquito más de posibilidad para ayudar al colectivo trans travestis de sus localidades y provincias, pero si tenemos que esperar digamos de la ayuda de nuestros estados, la verdad es que se hace mucho más preocupante saber cómo uno va a seguir sobreviviendo. Siempre es bueno agradecer al final cuando todo el pescado en mal estado ya se vendió. Agradecemos a Fernando Tebele, que le robamos los audios, a la doctora Feng Shui, que volvió después de mucho tiempo de haber estado ayunando. Muchas gracias, doctora, ¿sí? ¿Dónde habrá estado ayunando tantos años, eh? Pero se la ve más sabia, tiene esa, esa sabiduría que... Que, que no para de crecer, el temple que se le nota. Y acabamos de escuchar recién el testimonio de Cassandra Sanna. Bueno, tal vez nos encontramos otro día, acá, haciendo radio, escuchándonos. Muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos durante el programa. Como está saliendo grabado, no los estamos leyendo, pero la vez pasada nos escribió un montón de gente. Sol, Lucía, Norma, Osta, Pou, Martín... Juliana de Cuerpo Semilla Un montón de gente, muchísimas gracias Eva Muchas gracias a todos los oyentes Que semana a semana Hacen el ritual De escuchar este programa Que se ha dado en llamar A mis hijos están con el padre Quien bésame, dice que no hay querencia, bésame, que le pregunte mucho, a la ausencia. Mucho, mucho. Como si fue de catarne la última vez, desde la última, última vez. vez, y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. que tengo miedo de perderte, de otra vez.